Darioca, Boca Peñarol de Mar del Plata Sábado, 21 horas, Boca Peñarol de Mar del Plata Y el domingo arranca el torneo nacional de ascenso el Domingo, 9 del 10, torneo nacional de ascenso Pantalla eh, Deporte B Barrio Parque frente a San Isidro Los cuatro partidos televisados de esta semana Y el inaugural del Federal, el 13, se adelantó un día 13. Racing River 13 de... De, octubre. de octubre Lindo, voy a ir a la cancha che. 13 de octubre, Racing River Racing River Hace mucho que no voy a Racing Está Hace... trabajando bien la gente de Racing okay, La cancha era linda y el predio estaba muy lindo Me acuerdo cuando íbamos habitual virtual a verlo. Bueno, nos vamos a Córdoba suponemos que estamos en Córdoba porque por ahí está en la ruta, por ahí se quedaron en Paraná, eh, a ver, déjame que me fije dónde van ahora para decirte qué hacen. No, me parece que volvieron a Córdoba digo Gervaudo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola, buen día Fabián, buen día Santiago ¿Cómo andás? Bien, bien acá andamos, recién llegué de viaje Ah, están en Córdoba, al final se, se volvieron, sí, ¿no? Sí, hace un rato digamos Bueno, ¿cansador? No, tranquilo Y este dentro de todo no fue tan largo No, tranquilo, ¿no? Tranquilo, sí, sí Bueno, ¿y cómo? Pregunta tonta, pero lo voy a hacer igual Porque yo soy un especialista en preguntas tontas Entonces te digo ¿Y cómo es un viaje de vuelta Después de haber perdido un partido más? Ah, feo Feo, ¿no? Porque eh, Sabemos que Que no estamos encontrando El, el rumbo Creo que eh, hay, hay buenos jugadores en el plantel lo que sí no no estamos no lo estamos no lo estamos plasmando como equipo, ¿no? Pero creo que nos está no está costando mucho, nos va costando un par de partidos, pero bueno, sabemos que también necesitamos las victorias. Claro, porque a veces sin jugar bien, pero cuando un equipo mete una victoria es como que le da un poquito de oxígeno para seguir trabajando no tan nervioso, un poco más tranquilo, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar cuando ganas totalmente diferente, ¿no? Sí. Cambia la cabeza eh tener un poco más de confianza y esas cosas pero bueno, esto sabemos que esto recién arranca no queda muchísimo todavía y, y tenemos que, que tratar de armarnos como equipo lo más rápido posible ¿Pero qué pasa? a ver, no encuentran el rumbo tienen buenos jugadores, tienen una buena eh, dirigencia y buena logística tienen un buen cuerpo técnico ¿qué les está faltando? ¿qué les pasa? ¿qué sentís vos como jugador dentro de la cancha que que hace que ustedes no ganen partidos? no, creo que cada uno tiene que tomar eh, su responsabilidad saber que es un equipo eh, largo tienen que son roles roles diferentes a lo mejor a los lo que había ¿no? en otro equipo cuando están cuando yo cuando venís de nuestro equipos no eh, creo que no estamos no nos estamos entendiendo entre nosotros no no no vemos las situaciones de, del partido pero eh, ...creo que... ...tampoco los americanos hace... Eh, ...Pit y John... ...hace tres semanas que están acá... ...pero tampoco es la excusa, ¿no? ...así que... ...que nada, eh, nos queda seguir trabajando... Eh, ...entrenando y... y ...ir eh, puliendo las cosas para... ...para ir mejorando. Cuando se hizo la presentación del plantel... ...había mucha ilusión con una nueva temporada... ...con el armado de este equipo... ...la llegada de extranjeros que habían sido... ...bastante garantidos en esta competencia... Pero sin lugar a dudas, otra vez pasa lo mismo con este Atenas. ¿A qué se lo tradujo y ya? Eh, sí, pasa lo mismo. También yo creo que, que recién empieza, no hay que, que dramatizar mucho, ¿no? Eh, el, yo pienso que, que, como dije recién, no, no estamos entendiendo lo que tiene que hacer cada uno dentro de la cancha. Creo que que cada uno tiene que hacerse responsable de su situación personal y plasmarlo el equipo, ¿no? Eh, cada uno tiene que acomodarse a lo que a lo que le toque y no estamos entendiendo esas cosas, así que eh, me parece que es eso lo, lo que nos está pasando Bueno, me imagino que estos nueve días de cara al próximo partido, que será con Estudiantes de Concordia, pero en casa eh, va a ayudar mucho, ¿no? A eso Sí, sí, sabemos que tenemos que entrenar duro eh eh cosas eh, sobre todo eh, defensivas ¿no? que sabemos que, que no están anotando muchos muchos puntos los los equipos nos anotan muchos puntos en paraná recibimos eh, 90 puntos de eh, que no que eso no nos puede pasar y, y bueno nos va a ir bien nos van a venir bien estas nueve días para para entrenar y, y dejar las cosas bien claras ¿no? está bien estamos hablando con diego gerbaudo el, el base de Atenas de córdoba Eh, está bien que el parate te, te hace ver las cosas de otra manera Y seguramente Refrescar conocimiento refrescar conceptos Y, y hablar mucho Y, y tratar de De entrenar también, obviamente, para, para poner el equipo a, a tiro. Pero también sabemos, y vos lo sabés bien, sos cordobés, te criaste ahí, eh, lo que significa Atenas para la provincia y lo que lo que hace y, y el rebote que tiene que Atenas pierda, no un partido, sino que pierda cuatro partidos como los que perdió. no Y eso me imagino que también, por algún lado, independientemente de la experiencia que tienen casi todos los jugadores del plantel, eh, un poco también los incomoda. Sí, sí, seguro, seguro Fabián es, eh, no es eh, primero no es fácil estar acá en Atena es, eh, sabes que, que acá en Atena tiene que ganar porque el club la historia lo lo indica así ¿no? eh, nosotros como jugadores tenemos que hacernos cargo de, de la situación saber que mirarnos cada uno hacia adentro y, y ver lo que estamos haciendo mal y ponerlo en beneficio ponerlo en beneficio del equipo, no, eh, sabemos que esto es responsabilidad totalmente nuestra y, y tenemos que sacarlo adelante nosotros. Eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que más les cuesta de lo que le pide Capelli, por ejemplo, que, que no puedan plasmar en, en la cancha? En la parte defensiva, vos remarcaste los 90 puntos de que Echagüe les hizo el otro día, en la parte del ataque, ¿qué es lo que más les está costando? Sí, yo pienso que siempre eh, estamos, estamos mal desvenciadamente, yo pienso que cuando eh, defendemos después de adelante se hace las cosas más fácil, ¿No? En cambio cuando te meten los goles muy fácil, nos meten muchos goles de contraataque, ¿No? Eh, eso creo que nos está frustrando, nos está frustrando bastante y después hace que en que en ataque juguemos eh, no juguemos suelto, ¿No? Eh, creo que tenemos que empezar por la defensa, eh, El tema de las rotaciones no no, no, no está yendo, no estamos llegando a tiempo y también en el contacto que no estamos haciendo un balance defensivo muy malo, ¿no? Eh, eso eso creo que es lo, lo que nos está, nos está faltando. Hace siete años que Atenas no gana una Liga Nacional, vienen de una temporada durísima como la anterior en la cual zafaron ahí sobre el final de jugar por el descenso y casi entra en empleo ¿eh? pero casi entra en playoff eh, sí. ¿cómo vaticinás esta nueva temporada en la cual eh, venimos hablando hace un montón de tiempo que es una conferencia norte durísima o tal vez la peor de los últimos años si sí, no yo creo que, que como te dice recién no eh, esto recién empieza nosotros tenemos tenemos mucho tiempo para eh, para dar vuelta a esto eh, sabemos que que no estamos jugando bien eh, el año el año pasado venimos una temporada muy mala que como dice Fabián también casi entramos a playoff, pero eh, estuvieron que... ahí, jugaron las dos caras de la, viste, decir una cosa de loco, eh, pero puede increíble. ser, ser increíble. Sí, Sabemos sí, sí. que la que la conferencia norte está durísima, durísima sin sin faltarle el respeto a, a la sur, ¿no? Pero creo que está muy dura la la zona norte, no hay un partido fácil son todas todas finales que tenemos que jugar y no y no porque imagínate digo por nada que te interrumpa sí. uno pensaba por ahí que, que chagua era el equipo más débil claro. este, por los apellidos por los nombres porque se armó casi con los jugadores del tenea más algunos pibes y tres extranjeros que por ahí eran una incógnita y fíjate vos hoy Esto es muy largo, como dijiste vos también claro. y como decimos todos, pero hoy tiene un 3-0 y todavía tiene un partido más de local. Y, y los equipos, cuando están con, con esa racha y esa confianza, por ahí mete un partido más de local y sale a la ruta con cuatro partidos ganados. Entonces, ni hablar, ni es, ni es, es otra la historia, ¿no? Es otra la historia, sí, ni hablar. Y ahora sabemos que ya con nombre no no se juega más, es muchísimo, no acá si no si no se arma bien el equipo, si no se ensamblan los jugadores, no, no vas a andar bien y es así, ¿no? Eh, también hay claro ejemplo de la unión de Formos el año pasado, ¿no? La, la unión arrancó arrancó muy mal y después terminó jugando la final. Eh, puede pasar cualquier cosa, yo creo que esto recién empieza, nosotros podemos revertir esta situación. Tenemos que hacernos cargo nosotros los jugadores de que de que esto tiene que cambiar y, y revertirlo no entre todos eh, ¿Cómo está Diego Gervaudo hoy? físicamente, basquetbolísticamente hablando habías terminado muy bien la temporada pasada habías pegado una, una muy buena levantada estabas mejor físicamente bien basquetbolísticamente desde la llegada de Enero Romano fuiste creciendo en tu rendimiento eh, y la verdad que mostraste una versión muy mejorada de Gervaudo eh, ¿Cómo estás esta temporada? Bien, yo creo que físicamente bien estoy bastante más más flaco con, con varios kilos menos así que, que por ahí el, los primeros partidos me, me, me costó pero de a poco me voy sintiendo me voy sintiendo mejor no físicamente por suerte eh, hicimos un trabajo muy bueno en la pretemporada con el preparador físico no así que adrián también me pidió que hago una dieta especial y bueno, la estoy respetando así que, que me siento me siento mucho mejor no eh, como yo te dije también tenemos que ya me tengo que como yo a la situación de los jugadores, del equipo y, y tratar de, de cuando esté en cancha, de tratar de cambiar el ritmo y hacer otro otro papel ¿no? claro, y, y eh, muy complicada la dieta que estás haciendo porque acá con Santiago estábamos nos escuchando bien, ¿eh? y nos vendría bien a nosotros Ah, no, nah, la la paleolítica que nah, dejá, olvídate, paso, <risa> la, pareces, No, deja, nah, olvidate, paso. Parece term, terminaste. No la paso. Terminar comiendo más arroz que los vietnamitas. No, deja. Sí, no, no, no, Me encanta el arroz pero con marisco, calamar Claro, genial. igual le puede acabar ah, eso también. Sí, pero dejá, con, pero comen arroz desde toman café con leche con arroz, de todo, claro. <risa> O sea, te, al final termina siendo <risa> no. sí, sí, bueno, sí, sí. pero esa lo que pasa es que esa también, esa dieta que es lo que usan los chicos, los jugadores de la selección argentina de hace muchos años también eh, te protege de lesiones te permite mayor elasticidad tiene muchas cosas a favor para el deportista sí. de alto rendimiento ¿no? si, sí, sí, si, ni habla y eh... la verdad que me estoy físicamente estoy sintiendo sintiendo bien, así que, que bueno esperemos que Que no pase nada y siga así. ¿no? ojalá ojalá eh, bueno nada este gracias por la nota por el tiempo eh, a seguir a seguir este evolucionando como equipo eh, y, y, y aguantar el, el, el cimbronazo porque como te decía recién eh, a ver lo, voy a tomar cuatro o cinco equipos de la liga nacional no es lo mismo, voy a poner los, los que tienen fútbol o los equipos que juegan al básquet con equipos de fútbol por un lado y los de la Liga Nacional por otro no es lo mismo perder 4 o 5 partidos en Boca 4 o 5 partidos en San Lorenzo 4 o 5 partidos en Peñarol o 4 o 5 partidos en Atenas que perder 4 o 5 partidos en Centro Galicia que es mi club porque la repercusión es completamente diferente eh, y así cuando los perdés es diferente la repercusión también cuando ganás es este muy grande sí, sí. y ya te, te, te, te ponen como candidato por una cuestión lógica, ¿no? ¿Y sí, sí, así así como, como decís vos Fabi, nada, nosotros eh, como te dije recién, tenemos que hacernos cargo de la situación el entrenador nos dio todas las consignas nos puso todas las armas sobre la mesa y nosotros somos los responsables y tenemos que Que cambiar esto eh, como como podamos tenemos que acomodarnos como equipo y, y saber que, que tenemos buenos jugadores nada más que tenemos que, que hay que encontrar esa equipo, química no hay que encontrar esa química eh. de equipo dentro de la cancha y saber para qué está cada uno sí, qué pasó el otro día con agua que ya te dejó la aquí qué pasó con esos dos que hablan todo el partido <risa> hablan y hablan y hablan qué pasó no no la verdad que no no no había visto qué pasó pero vi hay que eh, discutir que discutieron, pero no, no no pasa nada, son cosas cosas del, del partido bueno, cosas bueno. del juego, nada más Bueno, bueno, bueno Diego, abrazo enorme y a, y a mejorar y a, y a poner a Atenas donde corresponde, dale Dale Fabio, un abrazo a todos Dale, gracias por el contacto, saludo a la no, banda favor, Ahí está, Diego Gervaudo, el base de Atenas de Córdoba Bueno, como siempre digo te cuenta Te dice cosas, ¿no? Este, de, de siempre atiende además Sí, sí, sí, y, y está bueno porque O sea, se hace cargo de la situación Y obviamente que Dejó en claro que al equipo le está faltando Esa química que hace que funcionen cada uno de los jugadores, ¿no? esa química que por ejemplo encontró después de un par de años de laburo, vaya básquet, ¿no? Y que se nota en la cancha, donde entra uno, sale el otro, no se resiente la estructura. Este, esa química que encontró San Lorenzo Almagro en la etapa de postemporada el año pasado que lo llevó a ganar después eh, la Liga Nacional de Básquetbol. Eso no se logra todos los días. Eh, no hay Aten receta ni fórmula. No, Atenas tiene un equipo de gente muy grande de edad. Eh, tiene jugadores que eh, seguramente pueden jugar en cualquier equipo Y serían buenos jugadores eh, eh, Pero seguramente también todos juntos en un equipo eh, Siendo tan grandes y con partidos seguidos Ahora tienen nueve días para recuperar si ponerse bien y, y jugar en casa Entonces por ahí a partir de ahora empieza un poquito la recuperación eh, Bueno, esperemos que, que, que, que pueda hacerlo Yo entiendo que hay mucho tiempo y que recién empieza Pero cuando un equipo se acostumbra Lo decíamos el año pasado, lo volvemos a decir este año Cuando un equipo se acostumbra a perder Es complicado porque después Empiezan eh, las preocupaciones Los cambios de entrenadores Si no la pegas con el entrenador Es cierto, la temporada es larga estamos Está clarísimo que es larga Y también para Chagüe que arrancó 3-0 Pero si vos tenés en una primera etapa 18 partidos y, y ganaste cuatro seguidos de local, ya estás más o menos encaminado a ir este construyendo algo más porque tenés el autoestima alto, podés perder un juego, podés perder dos, no te va a afectar tanto anímicamente, podés volver a ganar después y ya sos un equipo que está en competencia. Diciendo cuando arrancás, 04 O 0.5 o 0.6 Ya después te cuesta para levantar el autoestima Ya las caras son diferentes Sí, el ánimo no es el mismo en el grupo No es el mismo en el grupo no lo La mismo. gente se pone más impaciente Todos se ponen más impaciente Y como decía recién, en equipos de que Donde la presión es diferente este Bueno, claro. se siente mucho más todavía Nada, no es para dramatizar Ni mucho menos, simplemente queríamos Estar este y, y, y hablar con un protagonista Para que nos cuente cómo estaban las cosas En, en Atenas de Córdoba Bueno, tenemos eh, Recién se me ocurrió Así que me, después veremos Cómo solucionamos este, este problema que voy a, Este atrevimiento en Este atrevimiento que voy a tener Tenemos 5 pares de entradas Para el partido de esta noche 20 horas Tenemos 15 minutos por delante 14, mira 14 minutos por delante 5 pares de entradas para esta noche Obras Argentino de Junín Recién se le ocurrió a Ortega Y yo pongo el pecho, como siempre, no hay problema Santi, dejá que yo pongo el pecho Yo voy, las la, la pido No hay ningún problema Vos podés llamar al 4535 5700, solamente por teléfono 4535 5700 Para llevarte los 5 pares de entradas para esta noche 8 de la noche, Obras Sanitarias Argentino de Junín El otro día me encontré con uno de los muchachos Que había ganado las entradas para Ferrocarril Oeste Agradeció, agradeció la producción eh, muy La señorita que se comunicó conmigo yo verdad ojo Noelia, ojo Noelia, es entregar solamente entradas Esto es entregar entradas, nada más que eso Bueno, queremos que también después nos digan que fueron a la cancha Que pudieron disfrutar de un buen espectáculo si no tenés nada que hacer a las 8 de la noche hoy, 45-35-5700 5 ,705 pares de entradas a pedido de Santiago Ortega después de la pausa empezamos con las entradas Liga TNA, Torneo Federal, Euroliga NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno Argentina Espacio Publicitario AM570 El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al Día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. SEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General, Julio Rubén Ledesma Brasil Colectora Este 1493 Kilómetro 30 Panamericana Salida 197 El Talar, Pacheco Ventas arroba nadirargentina.com Para sus productos Nadir, cristales para basar ¿Todavía no jugaste en spingol.com? Spingol Spin Es el sitio de apuestas 100% argentino Apotá a todo el básquet Y mucho más Entra ya en www.spingol.com Y le di la adrenalina de las apuestas deportivas www.spingol.com Fin del espacio publicitario Argentina 570 No se mueve no mueva Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera Con la conducción de Osvaldo Tarazza uh. Bueno, 12 y 49, a todos los que se comunican con nosotros, tiene razón Jessica, nos decía nuestra operadora, eh, que dejen el, los tres últimos números del DNI o algún teléfono para poder comunicarse. Eh, nosotros vamos a tratar de pasar los mensajes ahora en un rato nomás. También lo vamos a hacer por Twitter. Me retaron acá todos que soy un antiguo, que el teléfono, que esto, que lo otro. Está bien, tenés razón. Las dos vías se pueden usar. Sí, las dos vías, está bien. Ay, Dios mío, te retan todo el tiempo. Eh, escribí por Twitter a arroba Radio, arroba Radio, o si no al 4535 5700, y te podés quedar con las entradas. Para el partido, cinco pares de entradas para esta noche. Cinco pares de entradas para esta noche para Obras Sanitarias y Argentino de Junio. Argentino con una victoria frente a Comodoro en el primer partido en el Fortín de las Morochas, dejando en 57 al equipo de Gonzalo García y Obras con dos derrotas. Una en el últimos los últimos nueve segundos del partido frente a Boca Junior con un doble de Gargallo y después el otro día en el Templo del Roque el sábado con un muy buen segundo tiempo de la mitad de la cancha del equipo de gimnasia, y un gran trabajo, cuando hablo de la mitad de la cancha hablo de Jatman, de Los Santos y Machuca, que tuvo un muy buen ingreso, independientemente de si se anotó o no en varios rubros, este jugó muy bien, y yo, que tuvo todo un partido donde terminó siendo el goleador del juego. Eh, argento por el mundo? Sí, porque se siguen moviendo, no solamente para las la, la temporadas de TNA y Federal, sino que en el mundo hay movimientos. Y, por ejemplo, la NBA, donde Brusino... como los movimientos se demuestran andando, pues... Andemos. Andemos. No lo sabés. So, que bárbaro. Me está dejando afuera. Estos no es pibes esto pibe de hoy, estos pibes de hoy. Dios, dale. Brusino hizo su debut... Con muy, la buen debut, de Galas. muy buen debut 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias En 22 minutos y medio que jugó En el 102 a 116 Contra New Orleans Su equipo perdió, él fue el segundo goleador de su equipo Fue el primer cambio que metió Carlisle en el juego Y este le dio mucho tiempo De, de juego eh, Hay un lugar No la tiene fácil, la tiene Chivas si y el pibe entiende que puede Que, que esa es no debería tener Esa presión, es difícil lo que estoy diciendo Pero tiene alguna posibilidad de poder estar. Eh, tiró 2 de 3 en triples y 5 de 7 en tiros libres. Tiene una buena chance y bueno, arrancó con el pie derecho, digamos. Sí, si viene sí, sí. el equipo perdió. Ahí está. Ayer domingo, Houston con el regreso de Prigioni, que repartió dos asistencias y anotó 3 puntos en 10 minutos, le ganó 131 a 94 a Shanghai Sharks. Sí. Y hoy habrá tres juegos con argentinos porque Oklahoma estará disputando en los partidos de NBA Global al Real Madrid. Charlotte a Dallas, y San Antonio sin Manu, pero con Garino y la Proditora a Phoenix. Exactamente, exactamente. También hubo argentinos en el básquetbol español, lo de Campazo ayer, fue impresionante cerrando el juego, bueno, todos tuvimos la oportunidad de verlo en alguno de esos resúmenes, en algunas de esas eh, imágenes que están dando vuelta por por las redes sociales, eh, a falta de 8 segundos, y el, el festejo, y el abrazo, y el pechazo, y el panzazo que le pegó su entrenador, Fue, fue tremendo, antes de que Facundo llegue al banco, eh, bueno, quedándose Facundo con el equipo, el equipo de él. Me está es quedando el... chico ya Murcia, me parece. No, no, no, no. Está, bien, está bien, está dando pasos seguros, está eh, está bien, la verdad que está haciendo una carrera tranquila, es muy joven, tiene tiempo, eh, el tipo es distinto llegar siendo figura o, o habiéndose destacado en algún lugar y después... Ahora estaría bueno que el Real diga, hostia, cómo me lo perdí el chaval este, ¿no? Y, y, y que lo quiera tener una temporada por ahí como como jugador protagonista del equipo. Eh, no tengo duda que lo puedo hacer y muy bien. Y después de ahí, si tiene que ser, que sea la NBA y si no, jugar en el Real, que es eh, de los equipos del, del mundo, las marcas deportivas más importantes del mundo. Así que la verdad que está haciendo un, un, una terrible una terrible temporada, si bien siento que recién arrancó, pero digo toda la pretemporada más el arrastre que traía de los juegos olímpicos, lo de Facundo fue muy bueno, que además terminó siendo el goleador en la victoria. Él le da el doble de la victoria falta a 8 segundos y terminó siendo el goleador. Sí, completó una planilla de 19 puntos y dos asistencias en más de 22 minutos. Y de Lía, el otro Bien objetivo, de debutó correcto. con 4 puntos y 4 rebotes en más de 13 minutos. Y un tapón en, en más de 13 minutos. Correcto, correcto lo de Lía y correcto lo del Murcia, que metió una victoria ya ¿Cuánta gente había en la cancha? Qué linda que estaba la cancha. Marco, ¿eh? Sí, espectacular, espectacular. 67-65 fue la victoria para el Murcia. En una temporada se ve que se había inaugurado con el Real Madrid 101-90 a sobre el Unicaja, con 3 puntos del Chapu en 3 minutos de juego. Partido televisado por Fox Sports. ...que va a estar con toda la, la Liga ACV... ...esta semana van a dar un par de partidos... ...así que estaremos atentos... ...a, a lo que publiquen Matías Traversa... ...y Pablo Borsucchi... ...que son los encargados de llevar adelante... Eh, ...las transmisiones de, de la Liga acb ...en la pantalla de Fox... ...y por último parece que no le dimos mucha suerte a Casimiro... ...que con el Gran Canaria arrancó perdiendo... ...contra el Tenerife... ...que no tuvo a su capitán Nicolás Ricciotti... ...que está lesionado y será baja entre 6 y 8 semanas... 100. ...fue 92-81 para el Liberostar Tenerife... ...bueno no podemos darle suerte a todos... Era, digamos, le damos suerte leemos el sábado de la mañana a Nicolás de los santos para que gimnasia pueda ganar se nos acabó tampoco que tenemos un montón un kilo y medio de suerte Eh, en todos los programas que hacemos Arrancó la Liga Leboro también este Ganó el Breogán, le ganó el Logroño 109 87, No tuvo una buena participación En Lobito Fernández eh, Que este año firmó para el Breogán eh, Muchos argentinos también jugando En las categorías italianas Que arrancaron en esta semana Un 3 del 10 Pero del 2004 Un en Bahía Blanca se retiró la camiseta de eh, Beto Cabrera en Estudiantes de Bahía Blanca la que nosotros vemos colgada que está en el Casanova eso fue un 3 del 10 del 2004, y un 3 del 10 pero del 2013 se presentó uno contra 1 webcom en caballito lo eh, no recuerdo, hoy es otro lugar ese si, sí, es otro lugar, y lo fundimos como comieron todos ahí me acuerdo, la manera de comer por ejemplo, Claudio Villanueva se comió todo ese de Luis Martínez también, ahora que me acuerdo Están en todos los informes de uno contra uno, están siempre comiendo. Pasaba la cámara por ahí, yo estaban siempre comiendo. 3 del 10, en 2013 se presentó uno contra uno web.com, me acuerdo que fue muchísima gente, jugadores, representantes, a todos, muchísimas gracias y una felicitación a todo el grupo de trabajo que que la verdad que lo hacen lo hacen muy pero muy bien y siempre tratando de meter cosas nuevas. Por ejemplo, están todos los informes ya del sábado. Ah, ¿sí? sí. la página están todos los informes de Sábado Ya están bueno, todos los informes ¿Qué tenemos, Noelia? Venga, ¿qué tenemos? Estos son los que llamaron Exactamente ¿Podemos pasar algunos llamados? Podemos pasar los llamados Si tenemos un ganador de Twitter Ah, bueno A ver, vamos a pasar los llamados De la gente que se comunicó con nosotros por Te digo una cosa Vas a ir vos a obras Y le vas a decir Ustedes me prometieron a mí Y yo lo dije en el programa Cinco pares de entradas ¿eh? Vos vas a ser el responsable Porque la idea fue tuya Así, sin preguntarle a nadie. A ver, ¿qué dice la gente? entregar Hola, sí, Eduardo de Montegrande. este Por la entrada para obra. Usted irá a ver desde partido. Muy amable. Para las entradas de esta noche. Mis últimos tres. Cuatro, nueve, tres. Hugo. Sí, ya por las entradas eh, para obras. En nombre de Diego. Hola, mi nombre es Cristian, quería entradas para el partido de obras. Mis últimos tres del documento son 565. El programa muy bueno como siempre y siempre escuchándolos. Muchas gracias. Bueno, esos cuatro ganaron por teléfono y tenemos uno por Twitter, Daniel Santa Cruz. Daniel Santa Cruz ganó por Twitter. ¿Y cómo hacemos con esto? ¿Que, que, ¿Que la retiren por la boletería en obras? por Medio la... orantes. Nosotros tenemos que pasarle esta lista a la gente de Obras Sanitarias. Santiago Ortega se va a encargar porque él fue el que tomó el compromiso al aire de las entradas que se haga cargo. Santiago no tiene nada en su vida que se ese cargo. este yo se, yo se la dejo a los chicos de Prensa de Obras que ahí estaríamos haciendo el streaming. Eh, ¿Qué más, Ortega, que ya se viene la banda de Tarafa? Arranca hoy el campeonato argentino U14 en el Calafate. Eh, lindo lugar para jugar un torneo argentino ahí eh, y